Si el mismo destino se fue a tu favor Ya por las noches ni duermo Largas horas me despelo Tu imagen la llevo como dos. De ellos he sido preso, y por más que lo intento, no puedo escapar. ¿Cómo negar que te quiero? Si cada día te espero, y ansioso tus labios quisiera besar. Cuando se ofrece ternura, por una simple aventura, cualquier sufrimiento se puede alcanzar. Es como tirar al viento, unos felices Sentimientos los arrastrará. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte. Quisiera borrarte de mi pensamiento y así tener paz. Pronuncio pronunció tu nombre, quisiera llorar ¿Cómo sanar mis heridas? Si sangran cuando me miras Pues con tu desprecio se abre más y más Con de mi pena Es que el amor cuando llega Te ciega y entrega a todo sin pensar No Estuve ilusionado por eso mi vida me cuesta olvidar No puedo olvidarte no puedo olvidarte Quisiera buscarte hablarte y de nuevo volver a empezar